22 de junio de 1976, 22.27 horas Nos encontramos al sur de la isla canaria de Fuerteventura Estamos a bordo de la corbeta atrevida de la armada española El comandante había sido llamado al puente de mando Algo extraño resplandecía en el cielo, lo observó con unos prismáticos Al principio pensó que se trataba de un avión Pero no tardaría en comprobar que no era así Aquella luz discoidal que ascendía en un momento determinado se detuvo al instante proyectó un foco compacto de luz con forma cónica casi al mismo tiempo el disco inicial fue aumentando su tamaño de forma considerable al mismo tiempo habitantes de Fuerteventura, Gran Canaria y La Palma observaron los hechos fue el comienzo de una singular noche lo ocurrido fue puesto en conocimiento del gobierno en Madrid el ministerio del aire decidió abrir un expediente secreto se nombró un investigador oficial El encargado de las pesquisas fue el coronel Antonio Munaiz. Durante semanas dedicó todo su tiempo a investigar el caso. Entrevistó a decenas de testigos y elaboró un informe de varios cientos de páginas. Por supuesto comenzó su labor interrogando a los tripulantes de la corbeta atrevida. Ellos le explicaron cómo aquel objeto, tras aumentar su tamaño, cambió de color. Adquirió una tonalidad anaranjada y a su alrededor comenzó a vislumbrarse un halo azulado. Según se relata en el informe oficial que recoge las investigaciones, el no identificado se partió en dos. En la parte inferior quedó visible un objeto discoidal enorme. Alumbraba el mar y lo hizo durante más de 30 minutos. Al mismo tiempo, el otro disco en la parte superior permaneció estático hasta que comenzó a moverse en espiral y hacia arriba. Aquel fenómeno llegó a ser fotografiado. Así se recoge en el informe secreto. La imagen fue tomada desde un avión de las fuerzas aéreas que sobrevolaba más palomas en Gran Canaria. La fotografía es una de las más espectaculares de la historia. En ella se observa una esfera anaranjada de enorme tamaño rodeada por algo parecido a un anillo. Y es que en realidad fueron miles los testigos que vieron el fenómeno. Pero aquella noche ocurrieron más cosas. Así lo recoge el expediente oficial. Según el texto, un médico que se encontraba atendiendo una urgencia en la localidad de Rosas vivió una singular experiencia. El coronel Munaís también entrevistó al testigo llamado Francisco Padrón. Según su relato, cuando se aproximaba al lugar en el cual debía atender al paciente, vio sobre el suelo, a pocos metros de altitud, una especie de burbuja transparente que fue creciendo de tamaño como una pompa de jabón. En su interior observó dos siluetas pertenecientes a dos humanoides que parecían embutidos en un traje ajustado. Se registraron efectos electromagnéticos, también aparecieron terrenos con huellas. Sin lugar a dudas, el suceso es uno de los más completos de la historia de la ufología mundial. El coronel Munay, tras elaborar su informe, concluyó que no había explicación. Textualmente afirmó que se trataba de un fenómeno aéreo no identificado. Es más, el propio militar, que investigó otros sucesos similares, llegó a elaborar una tesis oficial y por supuesto secreta sobre la presencia de artefactos no identificados en las islas durante aquellos años. Por desgracia para el coronel cuando el informe elaborado por él fue dado a conocer a la opinión pública 20 años después descubrió que por entonces los responsables del ejército restaron relevancia al caso. Incluso sugirieron que pudo haberse tratado de un misil norteamericano. Afortunadamente para la tesis original, los misiles norteamericanos no fueron lanzados en aquella zona. La desclasificación del informe liberó al coronel Munayfil, que se decidió a hablar de su trabajo. Reveló cómo las autoridades tergiversaban la información sobre los OVNIs y emitió, en función de su informe, una conclusión definitiva a lo ocurrido la noche del 22 de junio de 1976 en aguas del archipiélago Canario. Ratifico que se trató, a la vista de la documentación disponible, de un ingenio militar. Como había escrito 20 años antes, aquel artefacto parecía una nave, pero una nave de origen desconocido.